Hola, buenos días. Buen día. este, Espero que se encuentren bien. Este, gracias por el llamado y, bueno. bueno, a disposición para lo que necesiten. Bueno, Hernán, eh, queríamos hablar de este proyecto de plantación de olivos y alguna otra especie, ahí en el vivero forestal de Caleufú, que han difundido eh, desde provincia. A ver, contanos de qué se trata. Sí, sí, mirá, eh, son, digamos, las primeras experiencias que sabes, se están dando en la provincia. Mm. En realidad, evidentemente, eh, Estamos ahora trabajando con los viveros para un poco fomentar y la gestión del conocimiento sobre ese tipo de, de plantaciones y de cultivos. Hay en la provincia, en Foster, una hectárea plantada, hay ya en Lonquimay eh, otra hectárea plantada de olivos el año pasado, hay en Telén unas 150 plantas también, o sea, se vienen desarrollando eh, algunos emprendimientos pequeños, pequeños. Mm -hmm. eh, ...con algunos marcos de plantación más bien tradicionales... ...no es lo que se estila en las grandes producciones... ...que ya son plantaciones superintensivas, ¿no? Cuando hablamos de plantaciones superintensivas... ...son una planta al lado de otra, prácticamente... ...a un metro y medio, un metro setenta entre planta ...que son producciones que a futuro se van a mecanizar, digamos. Eh, así que bueno, eh, en lo que se hizo ahora en el vivero de Caleufú... ...se plantaron tres variedades... ...a veces es importante diversificar las variedades... ...porque cuando la cosecha es manual... Si uno se focaliza sobre una sola variedad, en realidad la experiencia que uno recaba es muy poca y cuando llega la cosecha a futuro eh, uno necesita mucha mano de obra porque es como que toda la planta está madurando a la misma vez. no mm, Entonces son diferentes este eh, aspectos que se van teniendo en cuenta eh, para... Este, ir haciendo experiencia este sobre sobre este tipo de, de plantaciones no que aportan a la, a la diversificación productiva que son un complemento también eh, en muchos casos de, de otros proyectos este, de vinícolas que hay en la provincia uh -huh. y por otro lado eh, en nuestra provincia tenemos diferentes climas Entonces también este es importante ir focalizando en diferentes puntos, ¿no? Claro. Tenemos zonas muchas más agrestes, con menos este con menos precipitaciones. Eh, por ejemplo, los emprendimientos de vid tanto de de Calefú como Pichubinca tienen problemáticas que no son las mismas de Telén porque son climas mucho más húmedos, las plantas más propensas a los hongos. Y bueno, se va trabajando en esa línea, ¿no? Que es un poco este experimental como te decía pero que eh, en lo productivo también empieza llegar a poquito a ir aportando este diferentes este, matices en, en diferentes puntos de la provincia en este caso puntualmente la plantación a cargo de quién está que es una empresa el estado que qué intervención tiene cómo es no no la plantación está a cargo de los empleados del en este caso puntual uh -huh. de los viveros de, de calefú este nosotros lo que hicimos desde la dirección de, de agricultura fue hacer el apoyo ¿Pero Fabiente Es un técnico, emprendimiento estatal entonces es un emprendimiento estatal uh -huh. sí de fomento de, de, de fomento y de, y de investigación ¿no? para empezar también a producir a futuro nuestros propios plantines. Ah, bien. Eh, y, la, ¿Y la intención es que, que se pueda desarrollar un proyecto aquí en la provincia de, de Olivos, por ejemplo? Eh, están tanteando, en, di, en porque recién contabas que han sembrado en diferentes puntos de la provincia, que están buscando el mejor lugar o, o no, eh, eh, es eh, esto que están haciendo nada más. Yo creo que tanto este tipo de emprendimientos eh, llevados adelante, pues, en este caso por el vivero, mm. como, algunos, este, como algunos municipales, y eh, ah, eh, contribuyen a, a un fomento para que a futuro vengan inversiones no uh -huh. eh, también también es cierto que eh, con la ley de plaguicidas este las zonas periurbanas tienen que buscar alternativas diferentes de producción y en este caso puntual de los olivos este ofrecen una, una alternativa no mm, bien, bien. Eh, mm, pero también comenzamos sí. una cosa creo que el olivo eh, es un cultivo que eh, a mediano y largo plazo también eso siempre hay que recalcarlo porque este la, la planta empieza a producir después del quinto, sexto año, ¿no? Ah, bien. Entonces, claro. no es tan no es tan rápida, por uh -huh. ejemplo, como una vid que la vid en el segundo, tercer verde, claro. segundo tercer año eh, ya tenés una una, una primera producción. Claro. Eh, hay hay eh, eh, actividad privada de olivos aquí en la provincia de La Pampa? Hay actividad privada de olivos en la provincia que yo conozca en la zona de Duval. Mira. Eh, sé que hay algunos emprendimientos. ¿Y qué característica eh, tiene que haber y, y por qué esto está pasando ahora y, y no no ocurrió que se hace 10 años? Yo sinceramente no sé cuáles cuáles han sido las causas por las cuales no no ocurrió, pero sí hay un dato dato este interesante que es cuando uno recorre yo soy de la este de la provincia más precisamente de Victórica uh -huh. y me he encargado estos últimos tiempos de empezar a hacer relevamientos y uno ve que en la zona hay como 20, 30 arbustos que nunca se les dio una una atención especial y sin embargo están produciendo como árboles este ornamentales en diferentes terrenos o patios uh -huh. vale decir que todo eso muchas veces aporta un dato como que es una planta que que tiene realmente condiciones este, para, para la zona y eh, ahí en más este también es cierto eh, de que este tipo de, de producciones significa también una especie de cambio cultural porque eh, nosotros no estamos todavía acostumbrados a los cultivos este, intensivos nuestra nuestra productividad se centra sobre la agricultura y la ganadería en su mayor parte y bueno estos son emprendimientos que recién están comenzando a desarrollarse. Claro. Eh, recién mencionabas que acá en, en Caleufú se plantaron tres especies eh, diferentes de olivos. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué características tienen? Sí, en, en este caso puntual se, se plantó arberquina, empeltre y aloreña. Eh, generalmente se clasifica entre aceitunas para consumo, para uh -huh. de demesa, uh -huh. y, y algunas más aceiteras. Sin embargo, esa clasificación más que nada se da Este en relación al fruto no en la relación pulpa y y y digamos sí. eh quiero decir que con cualquier aceituna se podría hacer este ambas cosas, conser claro. conservo ambas cosas, pero bueno eh la arberquina generalmente se utiliza mucho más en aceite, es una planta que técnicamente resiste heladas de menos siete grados bajo cero eh qué yo después está por ejemplo el empeltre que resiste un poco menos las heladas, pero ya es una es mucha más carnosa, más para consumo. Eh, cada una tiene su variedad. Y la loreña también es, está más bien clasificada para para consumo de mesa, para conserva Claro. Eh, o sea que por las características que contás de que resisten las heladas, bueno, serviría este y funcionaría bien aquí en la provincia de La Pampa, digo, con, con el clima sí. tan extremo que tenemos. Exacto, exacto. Ah. Incluso este una particularidad que tiene el olivo es la resistencia a la salinidad, salinidad tanto del suelo como del agua. Eh, que no sucede lo mismo muchas veces con con la vir en el caso de la vid, cuando hay aguas muy saladas eh, se va algún pie incartado generalmente en cereza que si la el pie de cereza es resistente a la sal ¿eh? claro, bien. bueno eh, eh, la iniciativa eh, de, de los viveros forestales eh, de los viveros eh, viveros sí, municipales no sé son provinciales son estos viveros los viveros son provinciales, son provinciales. y seguramente esta experiencia que se inició ahora en, en en el vivero de Caleufú, se va a ir extendiendo a los diferentes viveros de la provincia, eh, porque una vez que ya se tiene el, el, el material vegetal, después se pueden ir haciendo sobre diferentes plantas y se puede, de esa manera, ir distribuyendo a los, a los demás viveros, ¿no? Claro, bien. Bueno, Hernán, no sé si quedó algo eh, que nos quiera comentar, si no, gracias por estos minutos. No, eso es más más más que nada la esencia de, de este proyecto y, bueno, eh, espero haber sido claro en, en, en la explicación. Eh, sí, sí, perfecto. Eh, gracias, que tengas buen día. Gracias, igualmente. Saludos, Juan Pablo y Pablo y a toda la audiencia.